porque en la municipalidad de Santa Rosa, están todos los trabajadores municipales, recordemos que hoy es el primer día de paro por tiempo indeterminado porque los municipales no han cobrado la suma fija que ya lo han hecho todos los empleados estatales. Te digo que la Avenida San Martín entre Gil y Avellaneda está totalmente cortada, está toda la todo el frente del municipio lleno de empleados municipales de todas las reparticiones, y ahora en este momento, Juan Pablo, un grupo de ellos ha subido al Consejo Deliberante, al primer piso del edificio municipal, porque están haciendo una gran batucada, y dentro del, conce de la, del recinto de sesiones del Consejo, están los concejales este, sesionando, están en una reunión. No hay, no hay sesión del consejo, pero sí hay una reunión y justamente los han tenido, entre comillas, atrapados en ese lugar, escuchando sus reclamos. Vamos a hablar unos minutos con Gustavo Montiel, el, el secretario general del SOE, para que nos cuente cuál es el nivel de acatamiento y qué esperan después de este paro. Buen día, Gustavo. Buen día. El nivel ha sido muy alto. Eh, porcentaje, digamos, entre un 70 y un 80% de, de, de, de acatamiento al paro. Eh, para esto, esperemos que el gobierno recapacite que haga una, una propuesta o nos dé alguna alternativa, porque hasta ahora, desde que iniciamos la medida de fuerza o que empezamos, aquí vamos a iniciar la medida de fuerza, no hemos tenido ningún tipo de, de, de, de, de soluciones. No hay nada, no hay ninguna solución ni un acercamiento, ni nada. No, ni... o sea, el... Tenemos todo el diálogo, como digo, tenemos un diálogo fluido, o sea, hemos... pero en el día de ayer eh, esperábamos que el gobierno municipal nos elevara una propuesta porque estaban analizando, este, de, de buscar fondos, de que había posibilidades, y la propuesta no llegó. Nosotros, este, ellos también estaban con nosotros, que querían evitar esta medida de fuerza, pero bueno, este, esperemos que el gobierno recapacite, porque con esta medida de fuerza lo único que perjudicamos es a la gente, porque nosotros estamos en un reclamo, eh, acá no hay un reclamo político, sino un reclamo salarial. O sea, acá, eh, esta pelea del es por un acuerdo salarial en el cual el Ejecutivo no, no, no, ha, no ha adherido y no ha pagado en tiempo y forma como ha pagado casi toda la provincia. Recién escuchábamos al Intendente en otro medio diciendo que viaja hoy a Buenos Aires a buscar fondos, sobre todo un adelanto de ATN. Y bueno, eso es lo que nosotros discutíamos. Nosotros me parece que eso lo tendría que haber manejado desde el primer momento, porque a mí me parece que no podemos estar esperando a que nos llegue la solución. ¿eh? La solución tiene que venir, si, si no viene la... Si la solución no viene... En forma inmediata me parece que hay que poner y hay que buscar la alternativa, porque si el gobierno provincial no, no, no, no va a recibir ayuda, en el medio están los trabajadores, y me parece que tenía que este, estudiar la situación de los trabajadores, que es lo que le ponen el nombre todo el día a la municipalidad, porque Hoy en día la municipalidad, según está colapsada, está endeudada, pero la, la gente le, le sigue poniendo el, el hombro. Eh, no se cumplen con, la, con los elementos de seguridad y higiene, no tienen la ropa indispensable, y sin embargo, cuando hay que hacer trabajo, los municipales están. Por eso, él ha reconocido el esfuerzo del empleado municipal, lo ha dicho el otro día públicamente, le reconoció a los Pacho verdes. Pero bueno, acá hay que manejar alternativas. A mí me parece que... Si no, no podemos salir a último momento de un conflicto, en vez de un conflicto, decir que vaya a Buenos Aires a buscar. Me parece que esa alternativa se tendría que haber manejado desde el primer momento que, que, que asumieron, porque la realidad es esa. Porque si, si íbamos a depender de que provincia no, no diera la... o sea, que también es injusto de que estemos ante una situación en el medio y de que lo único que estamos sufriendo son los empleados, esta situación que estás hablando del medio es una cuestión política entre el gobierno provincial y la sí, provincia. Pues, claro, porque el gobierno provincial dice que ha ayudado, que ya le han aportado no sé cuánto dinero al municipio con participación de adelanto. Pero bueno, o sea, eh, la situación es, este, nosotros hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance, hemos puesto toda nuestra voluntad para evitar este conflicto. Y el conflicto no es que lo decretó el sindicato. Ustedes han estado, han seguido, hicimos una asamblea que fue multitudinaria donde los compañeros decidieron cuáles eran los pasos a seguir. O sea, acá la única forma es eh, hasta el día de hoy no hemos tenido ni siquiera una respuesta o una propuesta concreta o una alternativa. Yo digo que sabemos que están buscando el dinero, pero que no lo tienen y que no saben cuándo lo van a pagar. Y eso es injusto, porque sería bueno, porque podrá informarle a los trabajadores si hay algo concreto que se lo digan. Entonces nosotros podemos evaluar si, si es viable o no es viable. Gracias, Gustavo. Sí, no, Bien, eh, Juan Pablo, Gustavo Montiel del SOEM en este momento ingresando al recinto de sesiones del Consejo Liberante. Yo estoy escuchando muy poquito el retorno, pero te puedo decir que estoy a unos 10 metros del lugar y el ruido es ensordecedor aquí en, la, en el hall de la municipalidad. Imagínate lo que puede llegar a ser en el primer piso de la, municipal, la eh, municipalidad. El primer día de paro de los municipales, y arrancó, te digo que con todo, con todo, con todo, con todo el, el, el sonido de los redoblantes y también de los aplausos que están generando los propios trabajadores frente a los concejales que están...